Muy buena música elegida por el amigo Michael Stura, Coldplay, una banda británica de Pocky Rock, formada ya hace unos cuantos años, con muchos pero muchos éxitos, este suena muy bien Coldplay. El que suena muy bien del otro lado, que no sé ni dónde está y le voy a preguntar, es el amigo Andrés Nozioni. ¿Cómo te va, chapuquesis ¿Qué decís? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Buenos días. Bien. ¿Y vos dónde estás? En La Pampa, acá en mi casa, tranquilo, esperando a comer. Esperando comer. Y nosotros en la hora de la comida molestamos, como siempre. Sí, sí, como siempre, de costumbre. No paramos de molestarte, no paramos de molestarte. Bueno, ¿cómo Está estás? Está perfecto. Venís al oh, Juego sí. de las Estrellas. Sí, sí, voy a estar participando en el Juego de las Estrellas. La verdad que es un gusto apoyar el Juego de las Estrellas después de tantos años, eh, manteniéndose vigente y obviamente siendo algo muy bueno para el básquet y promocionando el básquet, así que iré a darle una mano y y hacer algo que no estoy acostumbrado, que es trabajar las habilidades, pero bueno, intentaré hacerlo lo, lo mejor posible y no pasar vergüenza. No, mira si hay algo que no vas a pasar es vergüenza, nunca. Pero bueno, eso eso lo veremos. En una cancha de basque no, afuera no sé, pero en una cancha de basque no. Lo veremos, lo veremos. Mm. No, y, y, y, y tampoco puedo decir que, que no sos tan habilidoso, sos habilidoso, vos tenés tu... Tu, tu habilidad tu habilidad estás haciendo algo con, con la pelota con el entrenamiento nada no y mira entre poco básquet, la verdad que alguna vez ido tirar o algo con dicirjo y eso pero nada después estoy haciendo bicicleta un poco de, de, de, de, de ejercicio gimnasio por mi parte pero nada más no no, no estoy haciendo Eh, ninguna actividad con el basque en este momento, porque bueno, me retiré, desconecto y estoy haciendo otro tipo de actividades que por ahí en este momento me vienen mejor que, que estar jugando el basque. Sí, te veo muy bien, con todo el, bien equipado con el tema de la pesca. Sí, bueno, bueno, me he sacado las ganas obviamente este año y bueno, eh, creo que era algo que tenía pendiente en mi vida y bueno, ahora lo he aprovechado, ¿no? Obviamente que que son salidas esporádicas, pero se disfrutan mucho cuando se puede, porque tengo una, una libertad ahora, por ahí, un poquito particular, así que la trato de, de disfrutar, ¿no? Exacto, exacto. Ayer cuando... Ayer estamos hablando con Andrés y con el Chapu, eh, ayer cuando veíamos, escuchábamos este, los que salían por redes sociales acerca de, de Gaby que en el Real Madrid, que te, te nombraba, y decía, ojalá pueda ser una partecita de lo que el Chapo dejó acá y eh, no sé si viste algo o, sí, sí, por supuesto. o leíste algo digo eh, ¿qué, ¿qué te provocaba eso? ¿Qué, qué, qué, ¿qué sentías en ese momento? Bueno, la, la verdad que orgulloso de Gaby, no la verdad que llegar a una institución como el Real Madrid tiene mucho méritos creo que el Real Madrid no ficha por fichar eh, siempre trata de buscar mejor, eh, dentro del mercado y si ha venido a Argentina a buscar a Gaby Deck eso quiere decir que que lo mejor está acá en Argentina en este momento, y es Gaby Deque. Entonces estoy muy contento por con contento por la liga, contento por el básquetbol argentino, que se sigan llevando juntos a Europa y se sigan, eh, obviamente, eh, tratando de, de, de, de ir a la liga del básquetbol Así que creo que Gaby es un, un, un gran eh, logro del básquetbol argentino, así que todos los chicos que van a Europa o a la NBA o lo que sea, el logro de, del básquetbol argentino, así que me pone muy orgulloso muy contento y no, le escapo totalmente lo que son las comparaciones, ¿no? gabi gabi ya lo dije varias veces y él tiene que hacer lo que tiene que hacer y nada más, no, no tiene que pensar ni, ni ponerse en el lugar de comparaciones conmigo porque creo que cada uno tiene su personalidad, su juego y su forma de ser, ¿no? No, seguro, seguro, seguro Y aparte son etapas diferentes Compañeros diferentes, situaciones diferentes Todo diferente O sea, este comparar No no, no, no, no se puede seguramente Comparar por, por comparar este ¿Cómo lo ves? De acuerdo a su futuro ¿Qué, qué, ¿Qué pensás que puede pasar con él Sin tener la bola de cristal Y teniendo en cuenta que Gaby haga las cosas Que, que tiene que hacer, o sea Que no le pase nada en cuanto a su salud Y que, que profesionalmente cumpla con todos los requisitos Obvio, a ver, esto depende de él, eh, creo que en gran medida es algo que él tiene que, que aprovechar, él, eh, que obviamente si en, en San Lorenzo fue profesional tiene que ser súper profesional, en el Real Madrid la verdad que todo es súper profesional, eh, súper eh, digamos de primer nivel, así que no. él va a tener que estar a esa altura, él va a tener que tratar de, de entrenar, de prepararse, de cuidarse, y de hacer las cosas bien para para poder lograr estar y estar en el, en el mejor en el mejor momento posible. Así que bueno, ojalá que ojalá que le que le vaya bien que, que tenga eh, la mayor de, lo, de los logros, ¿no? Sí, seguramente. Bueno, Chaput, dame una consulta porque ayer este fue tuvimos acá en la presencia de en los estudios de Fabián Borro y de Cintia Nicoló por un tema eh, que tenía que ver con este FEBAMBA, la Federación de Básquetbol de Capital Federal uh -huh. eh, y después obviamente una vez finalizado el tema eh, hablamos de la Liga Nacional y hubo una frase eh, de las que yo tuiteé en el, en el día de ayer este que hablaba de la misa, de los domingos para jugar, donde vos retuiteaste y pusiste algo, y explotó el Twitter <risa> y, y tuvo una Bueno, a ver me... me, me... A mí me parece algo que es para evaluar, eh, alguien que le gusta el básquet como a mí, que busco básquet, que veo Europa, que veo NBA, que veo Liga Nacional, que veo Sudamericana, que miro todas las días posibles después de retirado, que ya lo he declarado varias veces, que sigo el básquet, yo pienso que la Liga Nacional eh, es muy difícil de seguir. Eh, Yo creo que periodísticamente la prensa ha mejorado muchísimo, la promoción de la Liga Nacional lo, lo ha mejorado muchísimo, el marketing es mucho mejor de lo que era. Yo no estoy diciendo que esté todo mal. Yo digo que para mí debería empezar a haber días fijos o días determinados que sean del básquet, horarios de básquet. Eh, en, un, en, en un mundo donde eh, todos están buscando jugar los fines de semana eh, con menos equipo posible los menos partidos porque están bajando la cantidad de partidos, Eh, nosotros haciendo la cantidad de partidos que estamos haciendo es muy difícil seguirla, muy difícil darle calidad al juego porque los jugadores vienen de viajes interminables a diferentes lugares, diferentes diferentes colectivos diferentes situaciones, no en las mejores maneras de viaje entonces creo que agregarles tantos partidos tanta carga física, lo único que produce es el nivel de calidad de lo que tenemos que ofrecer dentro de una cancha Entonces me parece que es algo para replantearse. Si alguien lo toma personal, o se cree que acá hay algún tipo de, de movimiento sísmico en la tierra, me parece que está totalmente equivocado, porque yo lo opino como alguien que le gusta el básquet. Yo no tengo ningún tipo de interés, yo no me postulo para nada, yo solamente quiero disfrutar del básquet, y yo viví una liga nacional en la que era bastante simple, se quise experimentar algunas cosas y se volvió a lo anterior, y siempre fue una liga nacional entretenida y de alto nivel. O Entonces sea, me parece que querernos comparar a, a otras ligas que son muy superiores económicamente, que son totalmente diferentes, que pueden hacer con el calendario lo que quieren por la manera en que uno viaja y en la manera en que uno está dentro de un club, eh, no, no, no, no, tiene, no tiene para mí comparación. Entonces tenemos que tratar de rever eso, y es una opinión constructiva, no es ninguna opinión destructiva para nada, porque no busco ningún tipo de movimiento, ¿no? No, a mí me quedó claro en el momento que el, el, el, el Twitter, yo sacaba una frase de, de, de lo que habíamos hablado con con Fabián Borro ayer, eh, donde él contestaba, el periodismo no comparte la mayoría de las cosas que hacemos en la Liga, no habrá cambios para la temporada que viene. El que pide sábado domingo para jugar, eh, eso, eso es misa, y los domingos hay misa. Bueno, eso puse yo, y vos atrás... Yo no soy periodista, este, y pienso que la liga debería encontrar su día. Si no quieren los domingos por las misas, que busquen que busque otro, pero la verdad que seguirla es imposible. A veces hay que saber escuchar y no siempre se opina para destruir, que es un poco lo que estás contando ahora. Este, y que es un poco también lo que por ahí uno uno quisiera, ¿no? Que y no que a través de lo que uno dice Eh, cambien las cosas, pero por lo menos que sí lo tengan en cuenta como por lo menos para evaluarlo, ¿no? Seguro, seguro. A, a ver, eh, toda opinión eh, tiene que ser constructiva. Yo no comparto eh, lo, lo, los beneficios personales dentro de una institución porque la institución no, no no es de alguien, no no pertenece a alguien sí o sí, no no, no es eh, tu casa. Estás ayudando a que eso... ...institución sea mejor... ...y que progrese... ...entonces me parece que uno... ...cuando está dentro de una institución tan grande como es... Eh, la, ...la ADC... Eh, ...me parece que tiene que aprender a, a escuchar también... Y a, ...y a entender que a veces... ...hay cosas... ...que a mí me parece barro que se pueda innovar... ...o que se pueda mejorar y progresar y todo... ...pero a veces... ...no hay que experimentar tanto... ...hay que tratar de vender el producto lo mejor posible... ...y creo que en este momento... La Liga eh, está en un momento en que me parece que está promocionada muchísimo mejor que antes, pero uno que la quiere seguir, le cuesta seguirla. Entonces, me parece raro. Nada más. Y, y mira que te estoy diciendo que está mucho mejor promocionada que antes. Antes no se promocionaba como ahora. Entonces me parece que se puede mejorar, nada más. Es una, una opinión o, o algo que, que quiero dejar en claro para que se sepa y nada más. No, no tiene ningún... Eh, tipo de, de interés personal ¿no? y por ahí viste a ver, cuando uno tiene una opinión estamos hablando con el Chapu Nocioni por ahí cuando uno tiene una opinión siempre por ahí del otro lado se piensa que uno tiene un interés político o responde a un sector eh, o ese tipo de cuestiones, eh, que tampoco es el caso nuestro, que siempre tuvimos libre forma de, de, de pensar o opinar, es como no debe ser el caso de, de un montón de, de, de gente, de jugadores, colegas no siempre uno cuando tiene una opinión Este, tiene que tener detrás un, un interés este sectorial, partidario o económico, ¿no? No, no, está claro, está claro. Yo lo que quiero es, es que la liga eh, que la liga mejore, que siga progresando, que se sigan eh, haciendo cosas positivas como que Gavi Deck vaya a al Real Madrid y Facundo Campaz o la Provita, lo que aparezcan jugadores y que se siga eh, apreciando esta liga, ¿no? Eso es lo más importante, porque al fin y al cabo todo esto es bueno para el básquetbol argentino, eh, pues se dan selecciones muchísimo más potentes, mucho más competitivas, entonces me parece que nuestra liga nacional hay que cuidarla mucho y saber muy bien lo que uno busca en la liga nacional, y me parece que en este momento... Eh, en el que el calendario eh, es bastante cargado somos la última liga que termina en el mundo eh, me parece que no, no, no, no le hace bien porque Gaby Deck de repente oh, a ver lo pongo como ejemplo no pero termina la liga nacional y, y, y no tiene un día de descanso y eso pasó en mi época y, y sigue pasando me parece que no es lógico que se maltrate así al jugador cuando el jugador es la persona que está dentro de la liga, dejando su cuerpo, dejando su alma para para que siga mejorando este este deporte, ¿no? Por más que se diga que puede tener un sueldo o lo que sea, y bueno, es, es lo que es. somos trabajadores, nosotros trabajamos de esto. No no no vivimos de otra cosa, así que eh, me gustaría que se cuide mucho más el jugador y se le pregunte y se le plantee qué es lo mejor para todos. No no no no estamos hablando acá que haya algo bueno para uno solo, me parece que tiene que ser bueno para todos Chapu, pues bueno, no te queremos molestar más, sabemos que estás ahí ya con la, con la comida en la mesa y me imagino que te están llamando, así que bueno, vamos a aprovecharte que te vamos a ver este fin de semana acá en, en el Pando este, demostrando todo tu talento y, y tu habilidad Sí, sí, como siempre como siempre, demostrando eh, calidad eh, individual que en mi carrera te queremos mucho chapu te mandemos un abrazo Bueno, muchísimas gracias, un abrazo grande a todos y, y bueno, nos estamos viendo en